qué tal muy pero muy buenas tardes sean todos muy pero muy bienvenidos a una nueva edición de pum para arriba en esta jornada de miércoles 16 de septiembre del año 2020 sean todos muy pero muy bienvenidos como anda la banda buenas tardes hola buenas tardes gas como andas acá estamos empezando este nuevo pum para arriba en este día miércoles mitad de semana le metemos solcito también Así que, bueno, para acompañar a la audiencia y saludar a nuestros compañeros. A ver quién se suma para darnos las buenas tardes. Y acá vamos las chicas. ¿Qué les parece? ¿Qué Hola, André? Andrea, ¿cómo estamos? Todos bien, todos contentos. Salió el solcito. Hoy a la mañana estaba feucho, ¿eh? Pero bueno. Está mejor. muy vientito, sí. Sí, ahora está lindo. Están, están estas siestitas primaverales. ¿Quién más Así está? Es. ver. Buenas, buenas, por acá, Maga, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, hola, hola. A todos. Hola, ¿cómo va? Cam Programa 35, de pum arriba, vamos. ¡Esa! 35, muy bueno, qué bien. cuánto ya, no? ¿Qué vamos a separar eh, 100, en 50? Sí. ¿Qué vamos a separar Tendríamos en 50? que hacer una fiesta virtual, no sé, pensemos qué, de qué manera. Llegamos a los 50 <ríe> sí. Llegamos, pues alguna banda. Llegamos, ¿sí? ¿Cómo no? Si faltan 15, imagínate Son 5 semanas 5 sí, claro. semanas estamos ya claro. pum para arriba ahí. mal Ahí se tiene que, que pinchar, ¿eh? Sí, sí, armamos una me pinchadita, video. a ver sería fines de octubre, más o menos llegaríamos a los 50 programas Tremendo no. Y bueno, festejamos ahí, ¿no es el cumpleaños de Diego? Ahí en octubre no sé. 32. ¿Qué Diego? Uno. ¿Maradona? ¿Qué Diego? Sí. ¿Maradona? No. ¿Maradona? No, no. Eso no se festeja. No, ahora, lo, ahora lo googleo. El cumpleaños de Charly García, el veintipico. Mira, viste, 20. sí, sí, yo claro. ahí. Sí, algún personaje. Claro. Bueno, ¿cómo eh. se plantearía el día, muchachos? ¿Qué onda? Bueno. ¿Qué, qué calidad, calidad? Yo acá tengo, para comentarles, tenemos 13 grados con 5 décimas de la temperatura actual, la humedad de 48%, la presión medida en hectopascales de 1019,6 y el viento está del noroeste a 14 kilómetros por hora, visibilidad óptima a 30 kilómetros. Eh, también, bueno, después por ahí podemos mencionar un poco... Eh, Para estos días, ¿cómo va a seguir? Pero la máxima para el día de hoy se esperan 17 grados y la mínima fue de 7 grados, ¿sí? De este día miércoles 16 de septiembre. Encima está bueno porque para mañana se espera una máxima de 22. Ya les voy adelantando. ¿En serio? ¿Tanto, sí, chicos? Así es. Mañana jueves mínima de 12 grados y máxima de 22. Bueno, me encanta el pronóstico con Shirley porque es realentador. Viste, cuando sí, está nada, el pelado, cuando nos viene para abajo, no, con las ráfagas, de nos, volamos, nos, nos escuchando va a decir, <risa> no, nos va a escuchar y va a decir, pelo, esto, eh. Chirle, Y bueno, estas son cosas que pasan. Acá no, que y, y después, justo, a ver, este día eh, jueves, 22 grados, pero eh, es día laboral, de semana, aunque tenemos que estar en nuestras casas, pero para el día domingo se esperan 20 grados también. Así que por lo menos disfrutar en el patio, ¿no? Un poco tomar qué un cafecito. Qué hay que, que arreglar el patio, muchachos, muy limpiando, bien. poniendo algunas plantitas en el patio. Claro. Yo no tengo patio, pero bueno. Ah, oh, La soy. vereda. Bueno, poder arreglar una pared, algo, arreglar algo. No, ni me digas que estoy arreglando de todo, así que mira, no me alcanza el tiempo para el tramacho de obra. Sí, sí, sí. El as del fratacho. <risa> Ya le voy a empezar a meter pintura. Igual, bueno, yo, no. vengo con, yo vengo con mi parte pálida. A hay ver, que, hay, que, hay que tener cuidado también con el solcito esto, porque uno sale confiado. ¿Qué pasó? A ver. No, no, hay que tener cuidado, digo, porque por ahí te tiran unos días de veintipico, veinte. No, no además, no, sí, lo que es verdad es que se esperan 22 para mañana, pero para... El viernes 15 de máxima y el sábado 13, o sea... Está loco el tiempo. Uno digamos. se confía, sale sin bufanda, sale sin sin camperita, no, está re lindo y después ah, una angina, un coso, mm. eh. hay que... Hay sí, que es cierto, cuidado. es la época más traicionera del año. Claro. Sí, la llegada de la primavera hace esas cosas. Pero bueno, vamos a, a comenzar entonces con con lo, lo que nos eh, concierne, digamos, al, al ah, programa. Ahora, eh, que estás, ahora que salís en la tele. ¡Ay, bueno! <risa> ¡No, bueno. qué tremendo eso! Contale, <risa> contale a la audiencia, Gir, dale. A ver, ¿qué bueno, pasó con Pum Para Arriba y con todo lo que es Radio Comunitaria al Refugio? Les cuento, les cuento que ayer a la mañana... Eh, me hicieron una entrevista para NTV, nos hicieron porque en realidad era para Radio El Refugio, la entrevista solo que, bueno, yo la di en nombre del equipo, eh, para contar cómo cómo fue esta esta etapa de cuarentena en cuanto a la radio, cómo estuvimos manejándonos. Bueno, entonces hice como un repaso desde comienzo de año hasta la actualidad, contando ahora que estamos a través de esta plataforma de... Grabando el programa para que salga durante la tarde Tres veces por semana Como veníamos haciendo desde marzo Así que bueno, así un poco, digamos, de un raconto De lo que estuvimos haciendo con, con Pum para Arriba Y bueno, de paso también hablar un poco de la escuela Me preguntaba Cristina Cabral, que fue quien me, me entrevistó Que hace una columna todos los martes en el informativo de NTV Para esa columna salió eh, La pueden encontrar en... En el Facebook, en las redes sociales de, de NTV están los programas grabados y las entrevistas. Eh, bueno, me contaba cómo estaba la, la cuestión de, de, en, en la chacra, ¿no? Con los estudiantes que viven por allí. Entonces, bueno, le estuve mencionando que junto con el equipo directivo y todos los docentes pudimos hacer... Eh, la impresión de las fotocopias de trabajo y se le fue alcanzando con el equipo de preceptores un poco eso no como la comunidad de la defa se, se fue manejando y uniendo igual en este en esta circunstancia así que bueno eso fue lo que lo que estuvimos charlando de paso también le mencioné lo de la cosecha récord de maíz que hoy vamos a tener un poquito de eso eh, y bueno y quedó obviamente el contacto para que podamos eh, seguir contando y dando a conocer lo que se está haciendo. Así que quedó la invitación abierta también para que se lo comunique a, a Mariela, a Marina, para que puedan quizá ellas o algún docente poder comentar qué, qué pasa con la producción, con los animales, cómo se manejan, ¿no? Así que bueno, eso era un poco, digamos, buscando eh, ¿no? la entrevista, sí. Qué lindo, sí, Gilles, qué lindo. lindo. Qué bueno, qué bueno. Y vamos saliendo. La ESPO es una escuela eh, muy comprometida con la comunidad. Tengamos en cuenta de que en la expo y DEVI somos los que acompañamos justamente a la expo y DEVI para que sí. eh, todo lo que es la institución y DEVI eh, salimos a acompañarlos para, para mostrar la comarca, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, hablando de la IDV, de la EXPUIDV, bueno, nada, estamos cerca de, de este tiempo de, de la organización y de todo, y bueno, y estamos en esta circunstancia, así que eh, nada, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, mostraremos la escuela desde la radio, desde el programa, ¿qué vamos a hacer? Y sí, así es, seguramente, bueno, vamos a estar con algo de eso. Bueno, ahora bueno. sí... <risa> A ver, Milton, ¿qué pasó? Alfarte. Tu info. Te cortamos ahí, ¿eh? No, no, no. Yo iba a contar no, no del clima, pero bueno, ahora también me tocan las palias, se ve hoy. Así que vamos con el parte de prensa del gobierno de Río Negro sobre el COVID. En el día de ayer se registraron 302 nuevos casos positivos de COVID-19. 11 en Viedma. 217 recuperados, entre ellos 5 de Viedma. Y ocho pacientes fallecidos. Un hombre de 84 años de fisque Un hombre de 72 años de cipoletti Un hombre de 79 de Fernández Oro. Dos hombres de 76 años. Y dos mujeres de 63. Y 92 años de Bariloche. Y una mujer de 87 años del Bolsón. Toda gente grande. Más, más de 70. ¿no? Por lo que se ve. Y, y conformando un total de 2.598 activos en la provincia, entre ellos 146 de Viedma, se mantiene más o menos el mismo número, 6.346 curados, entre ellos 101 de Viedma, 258 fallecidos y entre ellos 4 de Viedma. Así que bueno, ese es el parte de, de Rionero, se mantiene más o menos la misma cantidad y bueno, por lo, por lo menos creo que se ve un un ligero cambio un ligero caño, cambio en la en la con los cuidados de la gente se ve viste como ahora parece que la gente espera un poquito antes de entrar se fija viste si hay dos o tres que lo, lo que lo que depende de la cantidad máxima que, que permita el mercado eh, se están lavando las manos los que pueden eh, ya no hay tanta gente aglomerada en las costaneras bueno, por lo menos hay sí, unos pequeños sí, caminos sí, bueno. no sé usted qué piensa Sin duda y vos fíjate que el cordón sanitario por lo menos acá en eh, general Conesa, dio muy buen resultado ¿eh? muy buen resultado eh, desde ayer se aplicó desde antes de ayer se aplicó en eh, san antonio puede ser claro exactamente se aplicó en san antonio todo esto mira no desde la temporada de verano oh, la idea sí. es que la curva en san antonio empieza a bajar Eh, para llegar a una temporada de verano con pocos casos o ninguno. Lo raro de esto es que los cordones sanitarios no parecieran estar habilitados para la ciudad capital. Son aplicables a cualquier parte de la provincia menos a la ciudad de Viedma. No sea sé que se debe esto no, y sin embargo, también tenemos poco pocas camas, eh, creo, no sé cuántas estamos en bueno, Roca está colapsado al 100%, Bariloche. Igual ayer eh, fue eh, fue asombroso el número, eh, 302 casos, fue el récord que ha tenido Villa eh, Río Negro, perdón. Es mucho, es mucho. Sí, sí, sí, la verdad que demasiado. Bueno, acá en la comarca por parte de patagones eh, ya las camas de terapia intensiva no bueno no hay más eh, y en envi más tal cual decís vos andrea es la, la situación eh, se va grabando a medida que van pasando los días eh, hoy en la mañana en patagones hubo 15 casos nuevos 10 con isopado positivo y 5 con esta nueva modalidad de dar positivo a alguien solo por solo ser contacto estrecho ¿no? o ser conviviente claro, es verdad eso ya se viene haciendo ¿eh? en muchos otros lugares tengo familiares y amigos en Roca y bueno la chica trabaja de administrativa en el servicio penitenciario estuvo contagiada y de, bueno, de hecho cayó también su hijo que ya tiene unos 10-12 años y su marido Y eran por contacto estrecho, no les hicieron hisopado. Tal cual, tal cual, esa es la nueva modalidad. Eh, esta semana, o la semana pasada, se agregó un nuevo síntoma, que es dolor corporal. Si es por eso, creo está que bien. todos tendríamos COVID. Sí, sí, las posturas, <risa> sí. las posturas. Esto de la compu nos está afectando a unos cuantos, ¿eh? Sí, a varios. Bueno, continuando con el COVID, recordamos que el correo argentino está cerrado. Ayer había fila afuera del correo. Eh, pero hasta el 25 de septiembre se va a encontrar cerrado por eh, un caso positivo dentro del correo. No, encima yo pedí un producto, no me di. Bueno, recordemos no. las entregas se siguen haciendo, el cartero sigue saliendo, <risa> las facturas van a llegar. Claro. Las facturas van a llegar siempre. No las, las facturas te van a llegar te por el teléfono llegar. Por algún lado te van a llegar, no te preocupes Que me vas a tener que ir a pagar El tema mayor con el tema del correo Ya el lunes lo habíamos anticipado Que habían estado eh, de desinfección En el correo y después se decide Porque la empleada Da positivo eh, Dijeron, el correo va a estar Funcionando, digamos, desde los carteros Los carteros van a estar En la calle, que son tres Que cubren acá todo Viedma Y eh, se va a tener en cuenta esto, Milton, si no pasan por tu casa con el, con el cosito, vas a tener que esperar dos semanitas, si no te llegan no, a eso. No, te sí, sí. no te puedo Y de todas maneras, eh, lo, que estaban, lo que salió ayer un comunicado es que todos los trámites eh, que habitualmente se hacen ahí en el correo se pueden hacer en Patagones. Ya sea la recepción de correspondencia, los pagos, trámites para la asignación familiar o ingreso familiar. Pero si el cosito, Milton, no es urgente, vas a tener que esperar. No, ah. vas a tener que esperar, Milton. A, la a que el cosito a la llegue. El cosito. <risa> sí, a la ferretería. Que ahí se encuentra siempre el cosito. Ya que puse, puse un sueldo ahí, ¿eh? Ah, hiciste una bueno, inversión para Michimosa. ¿Qué ya te sé, compraste, ya compañero? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Lo van a ver en un momento capaz que para algún favor no pueda estrenar, pero bueno, vamos, Bueno, bueno entre de 13 baños. Colágeno. Yo sí si tengo que gastar esa plata es en colágeno, por lo menos. Teatrical. <risas> tres puntitos. Bueno, con respecto a lo que decía Maga, sí, eh, la recepción de correspondencia, pagos, trámites de asignación familiar, ingreso familiar de emergencias viene para el correo de Patagones. Pobre, el correo de Patagones en su vida ha visto tanta gente. Eh Así que ahora, bueno, vienen los los de Viedma. El <tose> correo en Patagones está a escasos metros del Banco Nación. No del Banco Provincia, no es lo mismo. Banco Provincia está en el centro de, del centro de Patagones. El Banco Nación está ahí en la bajada de La Carlota. Y ahí a unos metros está el correo argentino. ¿Qué fila va a haber? Porque se va a sumar la gente del cajero más la gente... Del correo Va a estar complicado mantener la distancia ahí Encima que Patagones tiene ahí problemas con las veredas, ¿no? Son medias angostitas, no sé Yo las veo más chiquitas Sí, sí, sí, son más angostas Sí, totalmente Bueno ¿Qué más nos queda? Tenemos Creo que noticia. Eso, pasamos a la not a otra noticia, Maga Vos, sí, eh, aquí, dale eh, Bueno ¿Se acuerdan Año 2017? Tremenda movida con lo De la instalación de la planta Nuclear que se quería realizar Acá en Río Negro Sí, sí, sí Se juntaron así, más de 48.000 firmas Sí, sí importante sí, movimiento Como como fecha Emblemática quedó el 9 de agosto Que fue la marcha, que esta que decían Bueno, que que Tuvo mucha convocatoria también acá en la ciudad de Viedma. Eh, bueno, a raíz de esto se han conformado eh, entre vecinas y vecinos de acá de, de la ciudad y de la región diferentes colectivos eh, para estar atentos ¿no? a qué es lo que va pasando también, porque si bien no se llevó adelante la instalación de la planta nuclear, eh, por lo visto el recurso que... Eh, no sé si más fácil o el que ven como más efectivo es siempre la instalación de, de este tipo de, de, de cosas. Eh, y ahora estamos justo en medio de un avance eh, de un proyecto uranífero, eh, Amarillo Grande se llama. Así que estuvimos en comunicación con Sandra Lorca, ella es integrante del colectivo Eco Feminista 9 de Agosto, que nos cuenta un poco sobre de qué se trata este proyecto, dónde se está pensando llevar adelante y eh, cómo podemos aportar eh, a la causa. Así que vamos a escucharla a Sandra. Hola, mi nombre es Sandra Lorca, integro el colectivo Ecofeminista 9 de agosto. El cole se formó a fines del 2017, principios del 2018. Un grupo de personas que nos conocimos en la histórica lucha contra la instalación de la central nuclear, decidimos seguir trabajando juntos y continuar la tarea de visibilizar los conflictos socioambientales relacionados con la actividad nuclear y la minería uranífera. En principio nos abocamos a esas dos problemáticas, pero con el correr del tiempo también encontramos... ...que como colectivo nos interpelaban otras luchas... ...como la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo... ...la práctica efectiva de ESI en las escuelas e instituciones... ...la aplicación de la ley Micaela en las instituciones del Estado... ...y así eh, nos terminamos de definir como un colectivo ecofeminista. Hoy nos encontramos ante una situación gravísima... ...que es el avance del megaproyecto uranífero amarillo grande... ...en nuestro territorio provincial... Se trata de la explotación de uranio, de un yacimiento enorme en su extensión, que recorre la provincia de este oeste a lo largo de un corredor de 150 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, desde 25 kilómetros al norte de balcheta más o menos, pasando por el Bajo de Santa Rosa, muy cerca de La Marque, el Bajo de Trapalcó y llegando muy cerca de Paso Córdoba en Fisque. Eh, tanto el Bajo de Santa Rosa como el de Trapalcó son áreas de riquezas paleontológicas enormes y cabe aclarar, además, que la marque ha declarado Área Natural Protegida a la zona del Bajo de Santa Rosa, comprendida en su ejido municipal. La explotación de uranio, como cualquier megaminería, requiere el uso de enormes cantidades de agua. Sabemos que el agua de la zona es escasa y que tanto... El agua de los acuíferos, como la de arroyos y lagunas, son usadas por los habitantes para riego y para ganado y también para potabilizar en algunos casos. La minería de uraño, en particular, es doblemente peligrosa porque además de la contaminación del agua, el suelo y el aire por sustancias tóxicas usadas en la megaminería en general, es radioactivo. Y apenas es removido del suelo, comienza una cadena de decaimiento o degradación, dando lugar a distintos elementos más, también radioactivos. Eh, para hacerlo gráfico, es como si peláramos una cebolla y cada capa que se desprende fuera un componente radioactivo más. Todo material radioactivo en esas condiciones es nocivo para las personas y conlleva el riesgo de cáncer y distintas afecciones de salud relacionadas. El lobby minero esgrime el argumento de generación de trabajo y ganancia para los pueblos, pero la realidad es que donde se ha practicado la megaminería de cualquier tipo, oro, plata, hierro, uranio, han quedado territorios y comunidades empobrecidas, con suelos improductivos y lamentablemente Argentina está lleno de ejemplos como esos, donde incluso han quedado minas cerradas sin remediar. ...las mineras trasladan esas externalidades al Estado... ...que luego este no puede llevar a cabo por falta de recursos... ...y es que las remediaciones son a perpetuidad. También es importante destacar que en ese contexto de empobrecimiento... ...de las comunidades y los territorios... ...las mujeres son doblemente golpeadas... ...ya de por sí a la desigualdad existente se le suma la pérdida... ...de sus escasas fuentes de ingreso con actividades como ganadería y la dificultad de acceder a trabajos remunerados, quedando, en la mayoría de los casos, a cargo de sus hijes y sin sustento. Nosotros y las organizaciones sociales que integramos una red de lucha provincial llamada Movimiento Antinuclear Río Negrino, estamos pidiendo a las comunidades que se involucren, compartan, firmen las planillas y que le exijamos a las autoridades competentes y a nuestros gobernantes Generación de empleo genuino, cuidando los recursos y que se deje de recurrir al extractivismo como salvataje económico. Para terminar, pueden encontrar todo el material en las redes de No al Uraño en Río Negro. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube por el momento. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por darnos el espacio para difundir. Bueno, y pasa entonces Sandra Lorca, eh, integrante del colectivo, que, bueno, nos pueden encontrar en la página, ya nos decía en las redes, eh, Facebook o Instagram, hay un documental de 17 minutos aproximadamente, que también está muy claro que ayuda a entender por ahí todo esto que ella nos estaba contando. Sí, eh, esta empresa está llevando a cabo este proyecto amarillo grande, se llama Blue Sky Uranium Corp, es de Canadá, ya llevan varios años acá haciendo todo ese sondeo, y bueno, claro, descubrieron todo un yacimiento acá de uranio a muy poca superficie del suelo, que es 3 metros prácticamente, y que, que puede como rendir 13 años más o menos de, de vida útil todas esas toneladas que se saquen de uranio, ¿no? Pero bueno, a ese costo medioambiental y, y social, también socioambiental en realidad, eh, que no valen unos millones, unos millones de dólares, de dólares no valen todo el daño que se puede producir y, y fue tremendo el movimiento que se generó acá en la ciudad. Yo me sor, yo justo fue el 2017 que llegué acá a Viedma y me sorprendí por toda la movida que hubo. Eh, nos reuníamos, pasábamos documentales y materiales en el Cine Gama, nos reuníamos en la iglesia ahí Padre Luis. Y bueno, y bueno están ahí en las redes El movimiento antinuclear El colectivo 9 de agosto eh, Para firmar las las planillas No al uranio en Río Negro También en las redes se puede encontrar Así que buenísimo, hay material para estar atento Porque se sigue avanzando Por más peticiones firmadas y eso Y, y bueno, es tremendo Sí, a, a pesar de que la movida fue tan grande Esto siguió avanzando eh, Y bueno Y es nuestra posibilidad hoy de participar con nuestras firmas, eh, sumándonos a todas las acciones que hacen eh, desde la agrupación, ¿no? Así que, bueno, tenemos la oportunidad, muchachos, de meternos, entonces, no al uranio en Río Negro. ¿Así se menciona o se encuentra? Sí, sí así lo pueden encontrar en Facebook o Instagram. Y ahí están los formularios eh, para poder firmar también la petición de manera virtual, eh, ya que estamos en este contexto eh, y bueno, yo me acordaba eh, cuando escuchaba a Sandra ¿se acuerdan que en la escuela hicimos también toda una movida con las chicas y los chicos preparándonos para la sí, marcha? Sí, sí, Maga me acuerdo. fue tremendo y la importancia de la participación de, de ellas y de ellos y después como volvieron, ¿no? Porque decían profe servirá de algo toda esta movida que hicimos? Y cuando sí. a medida que va pasando el tiempo y ellos además también creciendo de cien, como quedó, ¿no? Ahí en el en el como anécdota esto este de verdad que servía moverse, dijo una de las chicas. Y lo cierto es esto, nos tenemos que movilizar y tenemos que estar atentos porque además, lo que decía Sandra, es que este megaproyecto va avanzando en silencio. Entonces necesitamos también respuesta de las instituciones competentes al tema para que nos vayan dando respuesta y pongan en conocimiento a la sociedad porque es tremendo. Porque entre gallos y medianoches, como dice el dicho... <risas> Suceden las peores cosas Así que bueno, hay que comprometerse muchachos y si podemos entonces nos ingresamos ahí A, a No al uranio en Río, Río Negro, Negro. Negro Y listo Firmamos, llenamos la planillita Y colaboramos con nuestra vida Porque es así, es nuestra Ay, vida ya. Y la del otro Así es, bueno Muy Yo tiro una pálida para mis queridos alumnos Ay. <risa> Ay, no, no Porque es info cortita de Porque vieron que después si no los directivos no, no, Nos persiguen No dijeron nada Perse bueno sí, Hay mesas de exámenes Muchachos a fin de mes Así que estén conectándose con sus preceptores Y vayan averiguando Qué materia Qué día, cómo es la metodología Aquel que no se animó el mes pasado Bueno, que este mes tiene la oportunidad De hacerlo Vamos ah, qué falta. ¿Qué pasó? Estas son las previas, ¿no? Materias sí, sí, sí son previas, las... son materias previas, bien, previas, bien. que han dejado en segundo, en tercero, en cuarto, que las dejaron y fueron quedando, pero después cuando necesitamos el analítico, eh, fundamentalmente los chicos de años superiores, ¿no? Necesitamos, una vez que terminen el sexto año, el analítico figura ahí Si están adeudando materias Entonces no le van a dar como completo El secundario, muchachos Así que bueno, vayamos sacando las materias Y de a poquito Come el chancho y engorda Uy, uh, como estamos con, lo, con los dichos oh. Ah, bueno Yo No me bueno. doy no ni Porque si no Todo es dicho, a... dicho nuevo aparte sí. ¿Hay, ¿Hay algún dicho nuevo? ¿Hay algún dicho nuevo? bueno hablando de la escuela va no sé, maga si vamos con la cosecha sí sí de una que sí ya nos adelantaba al principio muy bien bueno hubo una excelente cosecha de maíz récord en nuestra en nuestra querida escuela y bueno el profe eduardo corbalán nos va a comentar un poquito de esta gran cosecha que se dio en plena pandemia en ...en nuestra escuela, la ESF. Escuchamos. ahora buen día. Soy Eduardo Corbalán... ...del área de administración y gestión de la escuela. Bueno, quiero contarles que el año pasado... ...de una... Eh, ...de un trabajo que se venía haciendo... Eh, ...sobre cómo alimentar los animales... ...que nos estaba faltando precisamente... ...forraje, maíz... Eh, ...se encaró una siembra de 2 hectáreas de maíz... En, unos, en dos lotes que estaban suutil y bastante enmalado eh, se trabajó eh, un poco tarde digamos este el suelo pero digamos este igual se llegó buenos resultados este año eh, hemos cosechado hace muy pocos días en unos rendimientos en las dos hectáreas superior a los eh, 10 11 mil kilos y eh, el logro no es de tan importante el, el rendimiento, porque sabemos que hay rendimientos superiores a los 14 o 15 mil kilos por hectárea. Este logro es el logro de la escuela, ya que eh, se trabajó durante el verano, el eh, momento en que todo el mundo está de vacaciones, y bueno, la coordinación de los trabajos y el trabajo en equipo de bueno Walter Benítez, del área de taller, y eh, walter benítez del área porcino walter beníz eh, santiago benítez y juana sevo llevaron adelante eh, este emprendimiento muy bien hay la palabra de eduardo corbalán corbata para nosotros eh, hablándonos, hablándonos claro. sobre esta cosecha que si bien tiene razón no no es no es mucho comparando lo que se puede sacar por hectárea eh, es más el esfuerzo no Eso, lo que, lo que nosotros destacamos, el esfuerzo claro, de los propios. Es, es el trabajo en equipo de la escuela, digamos. Eso es también la cosecha récord que además en este año particular, donde no se hizo el trabajo de la vuelta a las vacaciones habitual, porque las clases se cortaron muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, es como el, el orgullo de la escuela de, del, del logro, del logro de, del trabajo en equipo. Tal cual. Eso. Superó las expectativas enormemente, ¿no? Claro, exactamente. Una cosa maravillosa y que, bueno, que en tiempos de pandemia y que tenemos que mostrar a nuestra escuela eh, lo mejorcito, ¿eh? La verdad, todos muy contentos con esta cuestión. Así es, sí, sí, ahí eh, estamos volviendo porque hay algunos compañeros que se les corta. El tema del viento me parece que nos está perjudicando en cada grabación. ¡Ay, llegó el viento! ¿O será el pelado ah, que anda con su, con su espíritu maligno? Con su pelaje maligno. Con su eh, pelaje no. maligno. ¿Y La qué tal, Gastón, si, no, si, si nos regalas algún temita musical, algo lindo para seguir? ¡Ay, Milton! hizo una selección, esto es en vivo. ¡Ah! ¿Eh? Oh. Milton, no sé si podés presentar la, la canción Que y sí, esto es, viste, minuto a minuto Segundo a segundo, no, que entre tanto De la minería, y bueno, que estamos hablando Del medio ambiente, me acordé de una chacarera De Pocho León, un músico acá Vienmense Que, bueno, es muy conocido acá en el ámbito Como junto a mano Espinoza, sí, a Rodríguez Pérez sí. Se lo conocen mucho, y, y, y tiene una chacarera Muy linda que ahí la encontré en YouTube Que se llama Chacarera del Veneno Así que bueno Vamos a ver, qué onda La minería y el cianuro, la soja y el glifosato, al nació dos llelos, pájaros si nosotros encantados. El avioncito fumiga escuelitas y hospitales, este año cosecha recorpeones, el clavo mesa del placer. El cianuro lava piedras, se va al lecho de los ríos, sería mucho más humanos si nos cagaran a tiros. La cadera del veneno de la barril barriga es Monsanto, el oro se va pa'l norte y las hojas pa'luchan. ¡Chum! Oh. Vamos a que te sienta esa palma, ¡ya! y nosotros muy contentos. A ver, Cáncer en San Antonio Este, malformaciones en fetos, son daños colaterales, lo que importa es el saqueo. Chacarera del veneno de la barriga en el Monsanto, el oro se va para norte y las hojas para luchar. Yo. Fortuna. Poderatia. Muy bien. Bueno, la música. Ahí estaba. Ese vivo oh, qué acertado, increíble. Qué acertada la canción. Qué sí, ha espectacular. Muy bien. Ah, muy bueno. Le comento que ese tema es de Raúl Figueroa, en realidad el Pocho la la la interpreta y se le dio en el marco de la presentación de Río de Historias, se llamaba el evento, en el Centro Cultural, el 4 de agosto del 2018, bueno estaban ahí, se podía escuchar el Manu Espinoza, el Roli Pérez como invitados, también estaba Yara Cuervo y Malena Nogués, también unas amigas, son tremendas músicas, así que bueno, que estuvo muy, muy, muy linda esa canción, estuvo muy linda para cerrar el bloque. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos abriendo cocos? ¿Qué pasa? ¿Pasamos de bloque? ¿Seguimos Pasamos con más música? De bloque, abriendo cocos. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo cocos. Estamos bueno, ahí escuchándonos. Hoy la clase es en tu casa, ahí como siempre en la Abriendo Cocos. Y tenemos a una personita muy especial, que no va... Esto que suena no, que... como el rinconcito, pero no es el rinconcito. Una personita con un corazón enorme. Personita... <risa> Medía grande la persona. Una persona que está acá presente con nosotros. y Estamos hablando de la profe Andrea bueno mí cómo no, de claro, Derecho de Derechos pasa... Humanos. Hoy nos adelantamos a las efemérides del Rinconcito de la Profe Vanina porque justamente hoy, muchachos y muchachas, eh, estamos en el año 44, 44 años del trágico de la trágica noche, ¿no? 16 de septiembre. Y bueno, y la clase hoy tenía que ser de ciudadanía, no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que la ESFA es una escuela que siempre participa Eh, y que nuestra bandera son los derechos humanos Así que bueno, espero que les guste es un poquito eh, Son mis clases, eh. me faltaba la opinión El público, mis chicos ahí diciéndome cosas Pero bueno, yo sé que eh, vamos a volver al aula Y lo, por lo pronto les regalo el audio ¿Cómo están? Les habla la profe Andrea Profesora de Ciudadanía De, de la ESFA Hoy haciendo un reconocimiento especial, porque se cumplen 44 años de la trágica y muy conocida Noche de los Lápices. Quizás ayer hubiésemos estado todos juntos haciendo la vigilia con los compañeros de Derechos Humanos de acá de Viedma, pero bueno, la pandemia hoy nos deja solo que podamos recordarlo. Y bueno, una clase especial porque debemos saber qué fue esa conocida y trágica Noche de los Lápices en nuestro país. Eh, se conoce como la Noche de los Lápices en nuestro país eh, a esta serie de secuestros, asesinatos de estudiantes de secundaria, que ocurrió justamente un 16 de septiembre, pero de 1976. Días posteriores, esto se, esto ocurrió tanto ese día como los posteriores y se produjo en la ciudad de La Plata, ¿sí? en la capital de la provincia de Buenos Aires. Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura dictadura perdón cívico-militar que transcurrió desde 1976 hasta 1983. Los desaparecidos... Justamente fueron estudiantes, jóvenes entre 16 y 17 años, en su mayoría adolescentes, todos menores de 18 años. Fueron torturados antes de ser asesinados y la CONADEP estableció que la policía bonaerense había preparado estudiantes, en su mayoría adolescentes, un operativo de escarmiento que evidentemente se les fue de las manos. Eh El caso obviamente tomó notoriedad pública en 1985 Luego del testimonio de algunos de los jóvenes que lograron sobrevivir a esa noche trágica eh, Uno de los sobrevivientes justamente fue testigo Y fue Pablo Díaz, uno de esos jóvenes que sobrevivió Además, este chico Díaz participó de la creación del guión que llevó la historia al cine Días antes de cumplirse una década de lo ocurrido. Hoy, chicos, chicos y grandes que nos están escuchando, sepan que se cumplen 44 años de aquella trágica noche de los lápices. Si nos acercamos rápidamente por la costanera de viema vamos a observar en la casona de los derechos humanos, ahí, finalizando el bulevar esquina costanera, unos lápices grandotes que han hecho realmente maravillosos y lleva referencia a esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Andre. Esta primera parte Sí, sí, tenemos otra partecita más, pero bueno, era importante ya empezar a acercarles un poquito de, de info, porque no todo el mundo, el que escucha y demás, y este año que no tenemos el reconocimiento personal en el lugar, Totalmente. hoy se iba a hacer eh, un pequeño acto conmemorativo en, en uno de los pozos en Buenos Aires en uno de los pozos en donde tuvieron a estos chicos estudiantes, jóvenes estudiantes, fundamentalmente eso, ¿no? Y teniendo en cuenta que ellos después que sucede el tema de poder contar los sobrevivientes lo que había sucedido y que lo pasaron a, a la película... Eh, no fue tanto, ellos dicen que no fue tanto por el boleto estudiantil estudiantil Lo que les molestó, lo que les molestaba Era justamente la participación política del joven Del joven en esa época Y del joven hoy, vean cuán, cuán distinto es, ¿no? Hoy la participación de los más chicos en la política Y qué importante, qué importante que es Pero bueno, no sé, Gastón, vos dirigís los audios No sé cómo seguimos vamos a una pausa y en minutos nada más volvemos con la segunda parte de esta de este lindo relato que, que nos Genial. está regalando andrea Dale. listo Charliely garcía haciendo este este clásico los dinosaurios no es tremendo la estamos hablando ahí por el grupo de whatsapp como se te pone la piel de gallina todavía con este tema viste eh, fue un ícono también de la música en ese momento eh, como decía andre este plan sistemático de, de, de muerte que venía también orquestado de, de Estados Unidos para toda latinoamérica y que tuvo como objetivos también los los jóvenes, más que nada, movilizados. Y, y bueno, este tema, también Charlie era joven en ese momento y, y es parte de, de su discaso de Clint Moderno, lanzado en 1983, cuando ya claro. se reclamaba la, sí. la democracia. Y él en todo, durante, también en el proceso de, de dictadura, eh, con su música... Y sus metáforas eran una manera de resistir con la poesía. Él decía, por ejemplo, que en aquella época la música era para él una forma de seguir viviendo un sueño en el medio de la pesadilla que era la realidad, decía él. Y, y bueno, ese es el legado que deja Charlie, que deja como joven, como músico, como argentino, y es, es, es fuertísimo. Y que, sí. y que es cierto, ¿no? Perdón, eh, Gir, sí te escucho. Sí, sí. No, quería decir solamente que no pasan de moda no Esas canciones así del rock nacional argentino Sobre todo de un grande como Charlie Y que eh, siempre sirve de recurso también la música desde el arte no Desde cualquier consigna del arte Desde todas las disciplinas eh, Pero la música es como que revive un poco Para poder seguir resistiendo en esto de no olvidar no Esto de, de siempre militar el nunca más Eh, y, y bueno para nosotros acá en la radio también es importante eso además de que nos guste eh, la música de charly no pero el mensaje eh, nos, nos parece que también tiene algo claro fuerte digamos para compartir y que, que tiene que ver justo con, con este tema con este el día de hoy y bueno y siempre tratamos de eh, ilustrar eh, los temas que vamos compartiendo con la música también. Sí, maravilloso, sí, la verdad, no, no, maravilloso, sí, a uno lo moviliza, ¿eh? lo moviliza, yo extraño estos actos en la escuela, ¿eh? estoy extrañando, estoy media viejita, ya sabían ustedes eso, pero sí, estoy extrañando los actos, esto de, de contarle a nuestros alumnos, de, no, no, me estoy extrañando. Es así. No, sobre todo, todo, por ahí me quedaba pensando que decía que estos temas nos pasan de moda ayer también lo importante de, de, de seguir con la consigna de realmente nunca más porque yo creo que si estos temas también siguen siendo así de fuerte es porque también todavía hay gente que, que, que pide que que vuelvan los militares los milicos viste y, y no no sufren, no, no, no sienten ningún tipo de empatía por ejemplo con todos los jóvenes que, que se mataron toda esa generación que se, se asesinó que llevaban otros mensajes de, de sociedad y que aún hoy es, es tremendo, ¿viste? Y y y bueno, por eso creo que también sigue siendo fuerte, nos seguimos sensibilizando porque hay muchos sectores que todavía no no siguen esta consigna y y es jodido eso. Así que por eso también hay que reconmemorarlo desde acá con todo el, el también el amor y, y ¿viste? y la importancia de nuestros jóvenes, ¿viste? de seguir también infundiendo valores de los de los el respeto por sus derechos Justamente hoy estaba viendo que el Consejo Deliberante de acá de Viedma eh, como homenaje a los estudiantes de la Noche del lápiz están proponiendo adherir a la Ley Provincial número 4802 de Declarada Interés Cultural, Comunitario y Social eh, la fecha que reconoce la lucha de este grupo de jóvenes militantes aparecido en La Plata durante 1976. Eh, bueno, este dice que la, la ley esta instituye en todo el territorio rionegrino el 16 de septiembre cada año, como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, incentivando a que los jóvenes tomen una actitud crítica responsable, con conciencia de sus derechos y obligaciones, y sean capaces de defenderlos en el marco de una convivencia tolerante. Así que, bueno, están como propiciando... Sí, y estuve que... leyendo algo de eso. Fantástico, sí. fantástico. Como que alientan a las instituciones que educativas que reflexiones que hagan debates sobre los derechos de los estudiantes secundarios y esto también tus audios andrés sirve también en ese sentido así que buenísimo bueno Gastón nos indica cómo sí. seguimos seguimos seguimos vamos con, con la segunda parte de este especial que nos preparó andrea para hoy bueno y les sigo contando cómo cómo fue transcurriendo todo esto no Las víctimas fueron en su mayoría, dijimos, estudiantes que participaban de, en ese momento de la Unión de Estudiantes Secundarios ¿eh? en la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, habían reclamado ya el año anterior, en 1975, ante el Ministerio de obras Públicas de la provincia, el otorgamiento de un boleto de, de colectivo, lo que se conoce como un descuento estudiantil. En esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, eh, se fue popularizando la hipótesis de que los secuestros se, hubieran, se produjeron por esa causa. En realidad, ellos coinciden, los cuatro sobrevivientes que hay de, de esta fecha horrible y trágica, justamente eh, comentan ellos que que fue justamente porque militaban. Eran jóvenes militantes, eh, eran partícipes de la política estudiantil, reclamaban por cuestiones que tenían que ver con los chicos. Y esta actitud juvenil y de lucha eh, sin duda molestaba a este gobierno que estaba llevando adelante una serie de desapariciones, secuestros, eh, víctimas realmente... Eh, fueron unos cuantos si ¿Sí? la orden de detención eh, habían sido ya libradas por el servicio de inteligencia del ejército y llevaban las firmas de varios militares que luego fueron juzgados lo más llamativo de la misma es que en todos los casos se les asignó el grado de peligrosidad mínimo a los estudiantes los secuestraros fueron llevados eh, a cabo por los secuestros perdón fueron llevados a cabo por los ministros de la policía de la provincia de buenos aires Y eh, las víctimas fueron Claudio de Hacha, que tenía 17 años en ese momento, desaparecido hoy actualmente. Gustavo Calotti, que es un sobreviviente. Sí, él había cumplido el 8 de septiembre, los 18 años. María Clara Ciosini, que está aún desaparecida. Otro de los sobrevivientes fue Pablo Díaz. María Claudia Falcone, está desaparecida. Francisco López Mantúner, que está desaparecido, Patricia Miranda, que es sobreviviente, Emilce Moller, sobreviviente también, y Daniel eh, Racero, que también está desaparecido, junto a Horacio Húngaro. eh Todos los años, junto a mis alumnos en la, en la ESFA, vemos la película La noche de los lápices. Yo se las recomiendo. Es un poquito de historia, un poquito de todo, y les va a contar en imágenes un poquito hacer referencia a lo que sucedió el 16 de septiembre de 1976 en la noche de los lápices en nuestro país les mando un abrazo fuerte espero que hoy la clase haya sido diferente porque la fecha así lo amerita un beso grande para todos muy bien, excelente André Y te mando yo un abrazo a la distancia. Y sí, fuiste mi alumnito, fuiste claro. mi alumnito, así Estas que sí, siempre fueron muy particulares en la escuela. En y marzo sí. también, ¿no? Siempre eran fechas sí. de, de donde por ahí dejábamos un poco de lado todo lo que tenía que ver con, con estudiar, con la, las materias y el área técnica y empezábamos a Un día a reflexivo, ¿no? Claro. ¿Vas? Totalmente. Y bueno eh, les podemos regalar a nuestros oyentes algún temita musical para cerrar los mandé a mirar una peli lo, lo, los incentivo a escuchar música del rock nacional eh, más no les puedo exigir que disfruten muy bien de, Nos vamos de hoy que podemos participar que pueden eh, que pueden ser parte de esta lucha en diferentes lugares miren cuántas cosas hoy contamos no la minería eh por lo cual tenemos que luchar Shir hablaba de este nunca más, este nunca más que se que se va metiendo por diferentes luchas en la sociedad, ¿no? Eh, con las chicas las feministas siempre también en lucha. ¿Cuántas cosas podemos hacer desde jóvenes, ¿no? Bueno, hoy sí, ha sido sí. una clase distinta. Así es, ha sido y bueno, y nos queda todavía otra parte, así que vamos a una por pausa la por favor. Pausa, enseguida volvemos. Te he Te ruego que respires todavía. Apozo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días. Irás connya las piedras y las las piernas y las uñas fondo y a marte con toda mi piel descaraba que abrazate y desangrar las manos pero que libre vamos a crecer Junia las piedras, la música de Sui Generis sonando en la tarde de hoy a través del 89.99 y a través de www.radiorefugioesfa.org. Temazo, Temazo Junia las piedras es, un, es, es considerada una de las tres canciones más eh importante o más eh, con, con más hit en todo Latinoamérica en, en realidad una de las más de la escena nacional y otra de Sudamérica eh, es, es, fue muy apropiada por la sociedad, bueno, algunos le fueron atribuyendo diferentes significados, como que en realidad se le hacía una a una exnovia muerta que tenía, que que apareció el cajón todo ara, arañado, otro dicen que tiene que ver con los desaparecidos. Cuestión que Charles desmintió todo eso, que dijo que en realidad es fantasía poética pura que se le ocurrió un día pero que bueno, ya trasciende y la, y la, la gente va, le va desconstruyendo su significado y la empieza a apropiar de manera Es la magia, es la magia la de magia. las canciones, ¿no? Que cada uno interprete lo, lo que quiera, lo que le haga lo que le haga bien. Sí. Y bueno, y, y Sui Generis estaba compuesto por Char García y Nito Mestre eh, que bueno, duró de 1969 al 73, cuando que tuvieron una vuelta, bueno, ahora no, no no puedo ver, pero pero también marcaron todo el inicio de una generación del rock en, en castellano, porque antes Por ahí lo único que venían los Beatles En inglés, algún que otro más De Who, así que ellos fueron como Los pioneros también En, en el rock en castellano Así bien, que bueno bien, bien. Impecable, bueno, ya que hablas De inglés, de los, de Who De los Beatles, Beatles ah, ¿cómo No sé si estamos lo estamos estoy diciendo el... bien, ¿lo, dije Mira, bien? No, ver, who, ¿Lo habrás dicho? A ver de vuelta De Who the <risa> Beatles No, no, creo que sí. estoy, estoy medio flojo, eh te van, a, claro, te no van sé, a mochar, yo, te museos. van a mandar a febrero <risa> te tendría que escuchar la profe de inglés para decirte a ver qué tal esa pronunciación Está bien, está bien, bueno, por suerte hoy la tenemos Ahí la tenemos exactamente la... Bueno, vamos a ver, no creo que nos hable de los Beatles o de los, los Who, pero bueno, casi Vamos con la profe marina inglés Álvarez. a ver qué nos tiene para ver A aquí. ver qué nos enseña Hello, soy Marina Álvarez profesora de inglés en la ESFA, y ya que el 11 es el Día del Maestro y el 17 es el Día del Profesor, hoy vamos a hablar sobre un poco de vocabulario relacionado a nuestra escuela. En inglés, maestro se dice teacher, y tal vez alguna vez se preguntaron por qué a un profesor de escuela secundaria en inglés no se le dice profesor, Bueno, eso es porque la palabra profesor solo se utiliza para profesores universitarios. El resto de los profesores secundarios o maestros se les dice teachers. Y también, por otra parte, sabemos que escuela se dice school. Escuela secundaria es high school. Y nuestra escuela, ¿saben cómo la podemos decir en inglés? Tenemos dos formas. Una es Agricultural High School y la otra es Technical High School. Así que ya saben, si alguna vez alguien les pregunta a qué tipo de escuela van, pueden decir que es Agricultural o Technical High School. Y ahora quiero jugar un pequeño juego con ustedes. Voy a nombrarles en inglés algunas de las materias de nuestra escuela y ustedes van a intentar adivinar cuáles son no va a ser difícil seguro van a darse cuenta pero para empezar cómo se dice materia en inglés se dice subject y estas son algunas de ellas matemáticas chemistry history English biology physics physical education socioeconomy farm. Muy bien, estas son solo algunas de las materias que tenemos en la escuela y hay en otras escuelas también, algunas de ellas. Además, pueden buscar en diccionarios en internet cómo se escriben y pronuncian otras materias de la escuela. Para terminar, quiero desearles un feliz día a todos los maestros y profesores. Happy Teacher's Day. Hasta la próxima. Goodbye. Goodbye. Muy bien, Muy bien la profe. Goodbye. Bienvenido también. Very happy day, teachers eh, eh muchas gracias también a Mariana Alber que fue su primer año digamos de, de profesor acá en la, en la escuela. Claro. Sí, bien. exactamente. Feliz sí, feliz día sí. a la mañana profe y a todos. El mañana mañana, el, profesor. Mira, pero así es. Vieron que igual, creo que el 11 de, de septiembre es un poco la fecha clave para el Día del Educador, digo yo, ¿no? Educamos claro. en muchos años, pero bueno, sí, es no me así. quedé con ganas de la fiesta del, del maestro. maestro, del cachengue, pero bueno. Usted siempre por esas, con esas ideas locas. ¿Te das cuenta? <risa> vos sabés lo que ver a, a, a tus compañeros y colegas vestido de guasón y de cualquier cosa, <risa> es, es, es hermoso, es hermoso. Claro, no, no, todo, che. ¿Qué va a hacer Pero bueno, bueno eh, Nos queda ter Ya terminamos con Las clases en casa, ¿no? Gastón, eh, ¿hacemos una pausita O vamos a Tutti Frutti? ¿Vamos un recreo o nos vamos a Tutti Frutti? No, vamos a Tutti Lo que, ya lo estamos, que ustedes quieran ok, no, Vamos, tu no, tenemos, tenemos vamos al bien. Tutti, a ver qué hay Dale Ah Stop Tutti Frutti, el Tutti Frutti de la ESPA Muy bien, arrancamos el Tutti con Tutti Acá estamos Bueno, y hoy tenemos un nuevo episodio en este Tutti Frutti de Amor o Adicción, compañero Gastón Muy bien Así que vamos pero, a presentarla. No, no está Aníbal. No está Aníbal. No está Aníbal, no está Aníbal, pero bueno. Ahora es que me rapo. Me rapo, voy y vengo y lo presento. Sí, no, <risa> no te rapo. Después te que te crezca el pelo, Gastón. No, no. Crece rápido, crece rápido. Más rápido que Aníbal, seguro. Seguro. En la parte ya cortado ya todo, tres veces el pelo. Claro. Y recordamos recordamos que Aníbal es el que está llevando a cabo este segmento, porque él también... Es Tiene un grupo también de, de donde trabaja la codependencia emocional. Así que tenemos un audio de Gladys, una integrante del grupo de, de, de codependencia emocional en recuperación. Así que, que nos va a, a ilustrar. Muy bien, vamos. Hola, gente de la radio, del programa Pum para Arriba. Audiencia, para los que no saben, me llamo Gladys. Pertenezco al grupo de Pendientes Emocionales en Recuperación de la Ciudad de Mar del Plata que por la cuarentena nos estamos reuniendo por vía Sky así que si tienen interés de participar pueden preguntar y en este micro que es Amar o Depender eh, voy a leer un poquito sobre el amor según Walter Rizzo Por suerte tenemos mucha bibliografía al respecto, eh, aunque hay más de, de lo nocivo, ¿no? que es ese amor romántico que nos supieron inculcar. Pero bueno, vamos a, a leer esto sobre el amor. El amor en pareja es crecer de a dos. Es un crecimiento donde las individualidades lejos de opacarse, se destacan. Cuando se logra eh, la madurez emocional, el acto de amar no es tan cautivante como para anularnos, ni tan distante como para enfriarnos. Se obtiene un punto medio, el lugar equidistante, donde el amor existe adentro y deja vivir somos mucho más que novia, novio esposo o esposa esto la verdad que está muy bueno empezar a creer en, en estas palabras ¿no? y vamos a pasar un poco a la parte negativa para empezar a, a detectar ¿no? si nos pasa algo Y hablando un poco de ese pseudo amor, como mencioné anteriormente, el amor romántico, que se consume mucho ¿no? en, en las películas, en las novelas, en canciones de amor, en los cuentos. no Vivimos como dentro de una fantasía que a veces nada tiene que ver con la realidad de una pareja. Y, y vamos como a creer entonces en, en esto de que el amor tiene que ser eterno, indestructible y que tiene que continuar para siempre debo amarte para toda la vida, según muchas creencias y encima a veces hacemos un juramento al respecto y también nombrar hoy un, uno de los tantos, ¿no?, refranes que se dice más vale malo conocido que bueno por conocer y en realidad eh, lograr una pareja con estas creencias es ir directamente al fracaso, ¿no?, porque en realidad estoy necesitando seguramente llenar un, un vacío, ¿no? Porque quizás tenga una inmadurez emocional y no me puedo proporcionar esa autoseguridad, ese auto bienestar, esa autoprotección, ¿no? Que es como una mutilación que quedó de tiempos de cuando en la niñez quizás no tuvimos esa contención eh, familiar entonces quedó como un vacío y creemos que, que la pareja va a poder como, como llenar ese, ese lugar así no oscuro y donde sentimos que la soledad duele y y queremos eso, que el otro nos brinde esa seguridad ese bienestar ese placer eh, donde pueda reposar y sentir un poco de alivio y a veces eh, sentir eso, estoy acá salvo y no importa el precio, el costo ¿no? porque de ese tipo de relación empiezan a, a surgir los síntomas ¿no? porque seguramente la personalidad es frágil eh, y sin enamora a sí mismo eh, uno de los síntomas más tóxicos que aparecen son los celos y los celos tienen así como muchas categorías ¿no? eh, pero digamos que la esencia es esa propia inseguridad y hoy lo vamos a dejar a, a acá ¿no? este tema de los celos porque da para hablar mucho pero volviendo a lo anterior poder diferenciar ¿no? lo que es eh, la inmadurez emocional de la madurez afectiva ¿no? o emocional que es digamos como, como la meta para poder tener relaciones felices para poder completarnos por eso muchas veces eh, podemos escuchar esto ¿no? de que en algún punto si sentimos ese vacío es que tenemos que empezar a hacer nuestros propios padres. Y desde ese lugar todo empieza a mejorar. Así que con mucho cariño me despido por esta semana. Muy bien, la palabra de Gladys llamándonos a la reflexión. ¿no? Muy interesante. Eh. Muy interesante, sí, sí, sí. Sí, y, y por ahí cómo detectar, ¿no? Escuchaba un poco algunas cuestiones, ¿no? Que por ahí uno obviamente no se da cuenta o en el día a día o lo tenemos naturalizado por esto mismo que hemos venido mamando durante la desde la niñez, la adolescencia, ¿no? Y en mismo crecimiento eh, familiar cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo como detectando, ¿no? pequeños momentos, pequeños como mensajes que nos van diciendo Y acá, no sé si esto está tan bueno, ¿no? No sé qué opinan. Claro. Sí, sí, ir ir eh, tomando nota prestando atención. Claro. No, no perseguido, ¿no? Tampoco, Exacto. Como, ah, veamos, vamos a buscar, a ver, a ver algo anda no, mal acá. No, totalmente, no, no. no, no claro. Por ahí, si algo te hace ruido, no, no ignorarlo claro. y prestar un poco más de, atenci de atención. Sí, prestar atención. Son pequeños llamaditos, ¿eh? esos esos llamaditos que por ahí, eh, para con los adolescentes, somos los papás, los que estamos atentos a ello, así sí. que bueno, hay que estar curioseando un poquito en la relaciones. Costa, también pensaba en lo que es la crianza a nivel también de seguridad emocional, ¿no? porque uno por ahí, una después ya de grande por ahí, buscan otra persona, Como resarcir un montón de heridas Y de inseguridades Y eso no lleva a buen puerto Es como que Bueno, hay que tener Hay una conciencia a la hora De, de educar y de, y de brindar afecto A, a, a las niñas Sí, es correcto Eso sí, muy, muy cierto eh, Milton Sí Chicos, Muy bien. pero creo que seguimos, ¿no? Estamos con como el quieran, tiempo a como full, quieran. ¿sí? Estamos, estamos que medio cortos de, de tiempo, nos faltan... Bien, con baño, mucha información. Nos falta Miramos, Octavio. A ver. Pausa cortita, volvemos enseguida. Ya se viene Octavio, ya se vienen las efemérides y ya se viene el final de Pum para arriba. sirve, no ve los ojos de mi gente no, no me sirve, sirve, vivir en el ático de mi mente, no me sirve, me sirve dominar no me, me sirve, sirve, sirve, tener dueño, no me sirve, sirve si no se está alineando con mi sueño no me sirve, sirve, sirve, si a mí me hace daño, no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos, no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano, cantamos para manifestar lo que anhelamos, alquimistas que con nuestros versos materializamos para abracadabra somos cantadores que hilvanamos diferente realidad es con lo que verbalizamos Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos No existen fronteras para lo que imaginamos Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico Y si no con música lo derribamos En movimiento estamos Y cada paso dado el horizonte vislumbramos Pero mientras más avanzamos Parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero Y lo disfrutamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve, no veo los ojos de mi gente. No me sirve vivir el ática de mi mente. No me sirve dominar, no me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve, si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo, si a mí, yo no me amo y no sirvo yo. Si no estoy sirviendo al ser humano. Mi paso se vacía para llenarme de energía pura como agua cristalina fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas en los ríos se rían cosquillas charanueras medicina de la sierra conecto con la fuente y la voz de la tierra la jornada eterna eterna se encierra inhaó esta vida y suelto esta guerra suelto el dinero el miedo el quejar Suelto etiquetes, mi orgullo, el juzgar Suelto compararme, a la presión El suponer, suelto el futuro El mañana y el ayer Suelto la perfección y suelto la identidad Yo suelto con mi Excel programas De enfermedad suelto expectativas Para poder flotar, yo suelto El apego para poder volar No me sirve, no ve los ojos De mi gente, no, no me sirve, sirve Vivir en el ático de mi mente, no, no me sirve, sirve Dominar, no me sirve, me sirve, sirve, no sirve tener dueño No, no me sirve, sirve si no está alineando Con mi sueño, no, no me sirve, sirve See, a mi me hace no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí, yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Soltar hace el camino más liviano Soltar para no seguir como un esclavo encadenado Soltar las cuentas pendientes con el pasado Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar Soltar para sentir la ligereza y volar Soltar sin tener pánico a la fragilidad Soltar nada de seguro en este mundo, eso es soltar Presuposiciones, soltar preocupaciones Soltar la idea de que hay mejores y hay peores Muy bien La música de Alexandra Blackley Esta cantante estadounidense Sí, es en español Pero la cantante este es es estadounidense Así que bueno, no, no se sorprendan tanto bueno, Bastante bien te... igual, ¿eh? No se sí, nota. re lindo Yo tengo ahí para regalarles algo Un sí. cuento, y les traje algo lindo Muy bien ¿Tú yo? Eh... No, no, es de nuestro eh, Profe, ya pronto es profesor Este chico, les aviso eh. Nuestro alumno tan querido Octavio Torres Pereira ¿Lo Va. escuchamos? Hola a todos Bienvenidos al mundo de Octavio De Arreo, el refugio Soy Octavio y hoy les voy a leer Heidi de Juana Spiri La pequeña y pintoresca Villa de Meishinfeldt Descansa al pie de una cadena de montañas, cuyos escarpados picos parecen mirar. Son sombríos y amenazantes al ojo valle. La llamada pradera que en realidad solo ofrece pasto pobre y escaso. Comienza donde el sendero in inicia suavemente su ondulante ascensión. El agradable y, y, y penetrante perfume de las sustanciosas hierbas que crecen entre los Piñascos no deja al viajero que acaba de abandonar la bella ninguna duda de que se halla en las proximidades de la región alpina. En una que era soledad mañana de junio, una muchacha alta y, ro y robusta recorría ese sendero, llevando a una criatura de la mano. Las mejillas de esta eran tan rosadas que su piel, oscura, tostada por el sol, no Irra, irradiaba transparencia de, de fuego. No era ningún milagro. La chiquilla, a pesar del fuerte calor, estaba tan envuelta en ropas como en el en el más crudo día de invierno. Tendría la niña unos cinco años, pero, pero resultaba difícil fijar con esa actitud. Su formas es porque dos y aún tres... Vestidos superpuestos, oprimían su cuerpecito y, y como si esto fuera poco sobre ellos, desde el cuello a la cintura alrededor, de, de la cual se enrollaba varias veces, llevaba una gruesa pañoleta roja de algodón. Todo esto daba a la pequeña que subía trabajosa hizo hizo sofocada la empinada cuesta, embuteada en, en un par de zapatones de montaña clavateados. Un aspecto informe, cerca de una hora de marcha llevaban ya las dos desde que habían salido del valle. Cuando llegaron a, a Dorfield, lugar situado a media distancia de la meseta más alta, como este, era el pueblo natural de la muchacha. Al atravesarlo, la saludaban los vecinos que encontraron en la calle y la llamaban desde las puertas y las montañas de casi todas las casas. Pero ella contestaba a los saludos y a las preguntas al pasar, sin detenerse, hasta que alcanzó las últimas viviendas dispersas. Desde una de las cuales una voz que salía de detrás de la puerta le hizo interrumpir la marcha. —Espera un momento, un momento, déjate, gritó la voz. Si vas, más lejos te acompaño. La interpelada se detuvo. La mía inmediatamente se la desprendió desprendió, desprendió de la mano y se, y se sentó en el suelo. ¿Estás cansada, Heidi?, le preguntó su acompañante. No, contestó la niña, tengo mucho calor. Pronto llegaremos arriba, le dijo la muchacha. Para animarla, deberías esforzarse un poco y dar pasos más largos para llevar dentro de una obra. Ha sido todo por hoy. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Saludos al programa Pum para arriba. Cuídate, usemos tapabuques y ya me quedé en casa. Muy bien, Octavio, que se queda en casa, como nosotros también, cada uno desde su casa. Me encanta cómo lee Octavio, me encanta. Che, Heidi eh, fue escrita en 1880. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Tremendo. Se, por la escritora suiza, como dijo Joana Spiri. Me hacía el pelado. Eh, ¿no? Tremendo. Se convirtió en un clásico literario eh, mundial. Así es. lleva más de... 200 con casi 200 años <ríe> tremendo tremendo vieron vieron bueno seguimos vamos, vamos última parte última corre. parte que tenemos que saber qué pasó un día como hoy y para eso está nuestra profe querida vanina estela profesora de historia de la ESFA que nos va a contar qué pasó un día como hoy muy buenas tardes cómo andan todos ustedes Nos volvemos a reencontrar después de tantos días que cuentan de lindo. Nos volvemos a reencontrar hoy 16 de septiembre, que es el día del estudiante secundario, en recuerdo de la operación conocida como la noche de los lápices, que se llevó a cabo en la última dictadura cívico-militar el 16 de septiembre de 1976 mediante la cual se realizó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que se había manifestado nada más y nada menos que en defensa del boleto estudiantil. Yo te voy a También seguir pintando, vos no te preocupes. No, no te Yo ya termino. Se produce Ay, la subvención ayudar, de la revolución un movimiento revolucionario encabezado por el general Lonardi, ...que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón... ...quien renunció tres días más tarde... ...refugiándose en una cañonera paraguaya. Un 16 de septiembre también de 1973... muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet... ...el músico Víctor Jara... ...representante de la nueva canción chilena. Había nacido un 28 de septiembre de 1932... Volviendo al episodio de la noche de los lápices, recordemos que seis estudiantes del colegio secundario fueron secuestrados por reclamar la implementación del boleto estudiantil. Seis de ellos fueron torturados y asesinados por la dictadura del general Jorge Rafael Videla. Bueno, les dejo un abrazo muy grande, espero que anden muy bien. Y la radio cada vez se está poniendo más buena, con todos los tips y con todos los profes que vienen participando y la están haciendo tan pero tan entretenida. Nos quiero mucho, nos reencontramos el viernes en este nuestro rinconcito efemérides. Muy bien, Felicitas. las efemérides. Ahí está. No sé usted, pero yo me prendo un palo santo. Llega este momento y, y prendo un palo santo. Es como que baja ahí. ¿Cómo una, una, una tranquilidad te transmite sí, sí, sí, La propia Bani el, el que está la noche en C5N ¿cómo? Ay, ni idea no, me mata. No, no. Uno que te habla de paz y de... Ay, no, no sé. Ay, no, no sé Me vas a acordar a eso a Bueno, bueno eh... Eh, Yo tenía algo que decir De Víctor Jara Que bueno que se cumple la, como el aniversario De su asesinato Víctor Jara eh, Víctor Lidio Jara Martínez conocido como Víctor Jara, fue un músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Es un referente internacional de la canción de protesta. Y bueno, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende un 11 de septiembre, fue detenido por las Fuerzas Armadas la dictadura militar y fue torturado, asesinado. Y, y miren ustedes el mensaje que tiraban los militares con el asesinato de Jara, que... Lo torturaron durante horas, le rompieron los dedos y le cortaron la lengua. Imagínense lo que es para un músico eh, el hecho de que le rompan los dedos y le corten la lengua. Todo, o sea, es tremendamente siniestro. También la dictadura de Chile como un plan también eh, dentro de, de, de sistemático de tortura y de terrorismo de Estado como en todos los otros países de Latinoamérica. Y bueno, Víctor Jara fue un gran músico exponente. De la música sudamericana que, que también resistía a través del arte Y bueno, fascinado Bueno, y en el final Obviamente estamos hablando de Víctor Jara No, no uh -huh. podemos terminar sin homenajearlos Desde acá, desde nuestro pequeño lugar En, en la Patagonia, ¿no? Y si quieren nos despedimos con un tema de Víctor Jara y ya eh, no, nos despedimos formalmente hasta el viernes. Así es. ¿No hasta hablar? el viernes, sí, sí. Hasta el viernes, saludamos a toda parece? la audiencia. Bueno, gracias por estar ahí. Tremendamente cargado estuvo el programa. Sí, Hoy sí, sí no nos daba el tiempo para terminar de pasar todo. De <risa> bueno. música y todo, bueno, de sí, todo. todo. Qué bueno. bueno, un Se abrazo grande, no compañeros. Vamos. Teniendo en vale. cuenta que también nosotros estamos en nuestras casitas, así que buena jornada para todos y el último que apague la tele. Vale. Sí. Oh. El derecho de vivir con que golpea de Vietnam a todo el derecho de vivir en un paz indo es el lugar mas ha de lancho mar donde reverdean la flor con lleno sidio una explosió que fu de el clamor, el derecho.